Te damos gracias por este hermoso Shabbat. Te damos gracias porque tu bendición, tu gracia, el entendimiento en la Torah nos permiten acercarnos a tu voluntad. Que podamos obedecerte, que podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos y que a través de Yeshua h a m a s h i a Podamos entender lo que es la justicia y la verdadera misericordia al prójimo. En Yeshua HaMashiach, amén y amén. Pueden tomar asiento y con una sonrisa en su rostro, d i g a n l que está a su lado: es una m i s b a estar alegre en Shabbat y no ser acartonado. <risa> Es una alegría poder compartir con ustedes la disertación de la Para s h a á Una Para s h a á que tiene muchos temas, toca muchos temas y、eh, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Creo que son ya las 2 y 20. ¿sí? No tengo reloj, así que voy a estar mirando al rabino y el rabino me. Me guiará, s o s t i n jueces. ¿Cuántas veces nos convertimos en juez de nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nos convertimos en juez de nuestra familia? ¿Cuántas veces nos convertimos en juez de nuestra pareja? Cuántas veces nos convertimos en juez para nuestros hijos. El reino de los cielos se basa en la justicia. El Eterno busca una verdadera justicia y él entrega la voluntad a su pueblo Israel para que puedan impartir una verdadera justicia, una justicia equitativa. Una justicia con misericordia y con bondad. El hombre muchas veces es rígido y la justicia del hombre muchas veces también es rígida. Cuando la t o r á nos dice que mira primero la viga que tienes en tu ojo. Y no la paja de tu prójimo, es porque es una norma de la justicia. Para poder impartir justicia, debes tener algo que va de la mano, que se llama misericordia. Cuando vemos los relatos de, de Yeshua, De la forma que él interpretaba la Torah, de la forma que él enseñaba la Torah, todos llegamos, podemos llegar a un consenso de decir que él enseñaba en base al amor. Es correcto. Pero muchas palabras que él decía eran justicias rectas y fuertes. Pero con Misericordia. Todos los que tenemos hijos debemos impartir justicia en nuestros hogares. Y porque son nuestros hijos, tratamos de impartir justicia con misericordia. Ahora, es así también con nuestro prójimo. Tratamos de impartir justicia con misericordia. O solamente lo señalamos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es realmente la justicia? Muchas veces vemos que el pueblo de Israel tiende a caer en muchas oportunidades porque se olvida de la justicia y de la verdadera justicia. La justicia va acompañada de un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas en las cuales tienes que ir caminando para poderle impartir. Aquí hay varias personas que han trabajado o trabajan con los sistemas judiciales. Y saben que hay un conjunto de leyes por las cuales nos regimos para que esa injusticia pueda ser impartida. Pero. Hay una gran diferencia de lo que es una justicia en lo físico y de lo que es una justicia en lo espiritual. Porque para lo físico, nosotros muchas veces estamos de primeros en la fila para juzgar en lo físico. Pero jamás yo podré juzgar en lo físico si yo no estoy delante del Eterno. Con una justicia espiritual. Eso va tomado de la mano. Jamás podría impartir una justicia física si no hay una justicia espiritual, primeramente. De hecho, cuando nosotros leemos l a para s h a nos dice que habían casos muy complejos entre los jueces que habían determinado estar e s t i c En las distintas tribus de Israel. Y cuando pasaban estos casos muy、eh, fuertes para decidir, tenían que acudir al Cohen y a los levitas. O sea, quiero, quiero que me caten p por dónde va la idea. Muchas veces la justicia física no le encontramos una solución porque hay un problema espiritual. Y ese problema espiritual hay que llevarlo al Cohen y a los levitas. Está escrito en la Torah. Nos dice de qué forma debemos hacerlo. Y usualmente, cuando hay una persona que es señalada, se necesitan dos y tres testigos. Todos los que han estudiado la p a r a s h á levanten la mano que han estudiado la p a r a s h a á esta semana. Bueno, y los que no lo han hecho, pueden hacerlo hoy, durante el día. No s dice e tiene que haber dos o tres testigos. No hay otra forma de impartir justicia. Porque si no hay dos o tres testigos, es un chisme. Y es la Shonhara. Cuando usted escucha la versión de una sola persona, sin la persona que es, está siendo señalada, eso es chisme. Eso es la Shon Hará. Y no hay cosa peor en e la Shon Hará: no el que habla, sino el que escucha. Y qué importante es. Que esta para a l l de Justin nos enseña de cómo los jueces tienen que impartir justicia. Siempre acompañado, en cualquier caso, de dos o tres, dos o o tres tres dos o tres testigos. En dado caso, la persona que afecta y la persona que es afectada tienen que estar presentes. Cuando escuchen el caso, porque si las dos personas no están, es un chisme. Es la Shonhara. Así que cuando vengan para donde usted y le quieran decir algo, usted ya, un momentico. Lo que tú me vas a decir me va a edificar a mí y va a edificar a mi hermano. Tienes una queja. Vamos a llamar al hermano y vamos a reunirnos los tres y llamamos a dos y tres. Dos y tres. Dos y tres testigos. En el judaísmo se tiende a hacer reuniones del bendín, que es la parte de justicia en cualquier comunidad. Nunca uno solo, siempre con un grupo de testigos. Y de hecho, cuando van a exponer, tiene que ser delante de los testigos la persona que tiene una queja. Nunca solo. Porque si es solo, es la s h o n j a r a Es chisme. Y eso se riega, y bueno, ya ustedes saben lo que es la s h o n j a r a ¿verdad? Sí, sí saben o no saben. Sí. <ríe> Qué fácil es ver los errores de los demás y qué difícil es ver los errores de uno mismo. Ser juez no es fácil. Si no, pregúntale a cualquiera de los que trabajan en las partes judiciales. Es un gran problema. Y en todo lugar, ciudad, pueblo, país, donde no hay justicia, hay desorden. Hay impunidad y no hay temor a las leyes. Obviamente, al no haber temor a las leyes, todo se vuelve un desorden. Se vuelve un caos. Cuando el Eterno da su voluntad, cuando el Eterno da la Torah al pueblo de Israel, es porque le da una forma de cómo vivir. De cómo manejarse en todos los ámbitos como pueblo, siempre basado en la justicia y la misericordia. Cuando m o s l e En Devarín, prácticamente es un testamento que él está dando al pueblo que va a conquistar la tierra prometida, que es lo que hemos estado hablando los caballeros en las reuniones de los Shabbat en la tarde. Moshe le está diciendo las instrucciones, le está haciendo un resumen de todo. Lo que vivieron en el desierto desde que salieron de m i z r a i m todas las leyes que dio el Eterno para poder conquistar la tierra prometida. Le da una serie de instrucciones de cómo hacerlo, que van a ejecutar cuando entren a la tierra prometida. De hecho, d e s los primeros capítulos de Barín, vemos cómo Moshe le habla a esta generación que va a A conquistar la tierra prometida. Y cuando ha pasado, desde que entras a la tierra prometida y vas conquistando todos los pueblos de la tierra prometida, cuando ya te asientes en la tierra prometida, entonces vendrá la justicia, o sea, el tiempo de jueces, que es alrededor de unos 400 años. Que duró el tiempo de los jueces. Después la t o r á nos dice que durante ese tiempo de justicia el pueblo pediría un rey. Y viene el tiempo de los de los reyes. ¿Okay? Y después la t o r á nos dice que en los tiempos de reyes, en los tiempos de los reyes, Que los reyes primero sean de tu pueblo. O sea, que no sean de otro lado. No vayas a e que r te l l e v e n por los caminos de Misraim. Nos dice la Torah. Luego nos dice que el rey que sea escogido tiene que ser escogido por el Eterno. ¿Mm? Entonces, todos nos acordamos de Shmuel. Cuando ve un tipo fornido, tipo de los más altos, guerrero, pero lo vio quién? Los ojos del hombre, que era Saúl. Pero no lo había escogido el Eterno. De hecho, cuando leemos la historia de Saúl, vemos los errores que él cometió. Cuando no exterminó a los pueblos que habían mandado exterminar y se quedó con lo mejor del ganado, del ovino y de todo la, la, todos los animales. Cuando el Eterno había mandado a exterminar todo. Cuando Saúl es confrontado por Samuel. Prácticamente le dijo: El Eterno te ha desechado. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Saúl. La respuesta de él fue: Ven a ofrecer sacrificios conmigo para que los ancianos de Israel vean que tú estás conmigo. O sea que le importó más lo que dijera el hombre que el Eterno que lo había desechado. Y sin embargo, es escogido un muchacho joven, prácticamente que pasa desapercibido, muchacho que tiene sus errores, como todos, pero era el que el Eterno había escogido. No era un hombre fuerte o el hombre más idóneo para ser rey de Israel. ¿Y cuántos habrán dicho o señalado que David no era idóneo para ser el rey de Israel? ¿Mm? ¿Cuántas veces nos convertimos en jueces de quien el Eterno ha escogido para hacer un propósito? ¿Cuántas veces, como hijos, hemos sido jueces con nuestros padres? Por algún tipo de justicia que ha impartido, o porque pensamos que muchas veces lo que nos dicen no es lo más adecuado. ¿Cuántas veces refutamos las cosas? ¿Cuántas veces refutamos a nuestros líderes en las congregaciones? ¿Mm? Pensando muchas veces de que puede haber un líder mejor. O que podríamos impartir una mejor justicia. Si hay algo admirable en la vida de David, con todos los errores, porque es muy fácil ver los errores que están escritos y decir, wow, cómo el Eterno pudo escoger a este hombre. ¿Mm? Pero si hay algo que yo admiro de David y que he tratado de llevarlo en mi vida, Es respetar el liderazgo que está encima de uno. Sujetarse al líder. ¿Cuántas veces Saúl caminó por, por caminos prácticamente de venganza y caminos alejados de la t o r á Y sin embargo, David, aún teniendo la filo de espada, dijo: Líbreme el Eterno de poner una mano sobre el ungido de Él. l wow q u é tremendo! Ahora yo pregunto: ¿Y acaso mi prójimo no puede ser un ungido del Eterno? Y cuando yo pienso o digo algo en contra de Él, ¿no podré yo estar faltando ahí también? ¿Qué es realmente la justicia? ¿Ejecutarla o esperar que el Eterno actúe? ¿Cuántas veces, si nuestro prójimo o nuestro hermano está en un error, preferimos señalarlo en vez de doblar rodillas y pedir por él? Cuando nuestro hermano está pasando. O está atravesando un camino alejado de la Torah, lo primero que debemos hacer es orar por él. Levantar oración por él. Porque cuando yo me vuelvo juez de mi hermano, la justicia retornará a mí en cualquier momento. Y no solamente a mí, sino también a mi familia. Porque así actúa la justicia del Eterno. La t o r á es para todos. La t o r á es vida. Dígalo, la t o r á es vida. Es vida. Cuando dice la letra mata. Hay una serie de interpretaciones que dicen entonces toda la ley mata. No. Yeshua HaMashiach ha puesto la Torah en nuestra mente y nuestro corazón para que la vivifiquemos. Para que la vivamos. Porque si yo no la vivo, la letra mata. Simplemente se vuelve. Letra que yo leo y ya, como un platillo que resuena y ya. Que tremendo es cuando m o s h e le habla de todo lo que va a pasar cuando conquistes la tierra prometida. Que vendrá el tiempo de jueces, nos dice que vendrá el tiempo de reyes, y a los reyes, que recomendación les da. No tengas muchas mujeres para que no desvíes tu mirada de los caminos del Eterno. No te jactes del oro y de la plata para que no te desvíes de los caminos del Eterno. Eso lo está diciendo antes de entrar a la tierra prometida. Pero nosotros hoy tenemos acceso a todo lo que pasó dentro de la tierra prometida. ¿Y qué podemos ver que hicieron los reyes? ¿Mm? Exactamente. Posaron sus ojos en muchas mujeres que lo llevaron a la idolatría. Y, pus y pusieron su confianza en el oro y la plata. Después de esta parte de los reyes, no habla que viene un tiempo de los profetas. Hasta que llegó el profeta más grande, que es Jesús a Jamasía. Amén. Un tiempo de profetas donde iba a venir una gran dispersión y necesitaban un s o f a r que anunciara. Que el reino del Eterno se iba a acercar. Amén. Y estamos justamente en ese punto, en esta semana, que entramos al mes de Elul. Entramos en los 40 días de Shofarín, donde anunciamos. Que el Eterno se va a acercar a nosotros. Las fiestas de otoño, esos 40 días donde vamos a acercarnos hasta Yom Kippur, ¿Mm? son 40 días de Teshuvah, son 40 días de reflexión en los cuales nosotros debemos, uno, tocar. El shofar. Debemos anunciar que se acerca el día de juicio. Que se acerca el día de presentarnos ante el Santísimo y quedar totalmente desnudos como pueblo para que Él pueda limpiar los pecados de todos. Los pecados ocultos que no han sido. Manifestados. Este tiempo es un tiempo profético. Porque el shofar anuncia la venida de Mashiach. Y las fiestas anuncian la venida de Mashiach. Si hay algo que nos dice m a s La t o r á en los postreros tiempos, en el libro de Zacarías 14:16. Me gusta mucho ese texto, ¿por qué? Porque se cumple en Bellacó también. Para los que a s i s t e n regularmente en Bellacó. Se podrán, cuen, se podrán dar cuenta que la fecha más visitada en Bella Cop son las fiestas de s u k o t Son las fiestas donde más gente se acerca a Bella Cop, año tras año. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta donde más se acercan a Bella Cop, por lo menos a esta comunidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una fiesta totalmente profética que nunca dejará de existir. Porque es la fiesta de los tabernáculos, donde nosotros nos preparamos para las bodas y estaremos un l a p s o de tiempo habitando en cabañas dependiendo solamente del Eterno. Subiremos a Jerusalén, como lo dice en Zacarías 14:16. Dice que en los postreros tiempos sucederá que todas las naciones, año tras año, celebrarán la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Todas las naciones de la tierra. Entonces, wow. Son tiempos de reflexión, pero también son tiempos de anunciación. Cuando tocamos el shofar durante todos estos días, estamos anunciando al mundo. Miren lo que hace nuestro pueblo en la tradición. Muchas veces ellos dicen, nosotros lo hacemos, porque nuestros sabios nos dicen que lo hagamos. Y muchas veces no se sabe el por qué del todo se hace. Obedeceremos y entenderemos. Cuando se toca el shofar durante todos estos días en todas las comunidades judías a nivel mundial, es porque no es solamente un llamado para nuestros hermanos de la casa de Israel. Es un llamado para toda la humanidad a acercarse a los caminos del Eterno. Es un tiempo profético de redención. Es un tiempo de fiesta hermoso, precioso, porque estamos anunciando que el Eterno se acerca a nosotros. En la tradición se dice que los días que preceden a Yom Kippur son los días en que el Eterno más. Se acerca a su pueblo. Porque estamos hablando de un ayuno mundial. Y cada vez hay un despertar más grande en todas las naciones, en todos los credos, de, de entrar en este ayuno para pedir por la misericordia para toda la humanidad. Y es el tiempo que precede a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben qué pasa cuando hay una verdadera justicia con misericordia? Porque si nosotros leemos la Torah de cómo se celebra Yom Kippur, es un día de mucha reflexión, es un día en que afligimos nuestra alma. Es un día que nosotros afligimos nuestro cuerpo. Y en cierto modo estamos en una conexión espiritual, no solamente individual, sino como pueblo, como unejat. Y nosotros con eso estamos llamando a la venida de Mashiach. Con eso nosotros estamos implorando por una verdadera justicia llena y basada en la misericordia. Porque ¿quién es justo? Ni uno solo. Pero el más justo tenía que morir por cada uno de nosotros para poder entrar dentro del plan divino del Eterno. Todos entramos es a través de Yeshua HaMashiach. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y Él es la vida dentro de nosotros. Nosotros no podemos acercarnos al Eterno sin estar con el talí de la justicia y la misericordia de Yeshua HaMashiach. Nadie con sus oraciones. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué ustedes creen que no se ha levantado el templo físico? ¿Mm? Es así como lo que dijimos hace un tiempo en las para allá: que el pueblo no estaba preparado cuando m o s h e quiso impartir justicia. Y m o s h e no estaba preparado para impartir justicia. Cuando estos hombres le dijeron. ¿Y acaso tú te has creído juez sobre nosotros? ¿Mm? Porque m o s h e quiso impartir justicia, pero faltaba misericordia en su corazón. Y fueron 40 años, 40 años de ser tratado para poder tratar de llevar una justicia a su pueblo. Y una justicia tal, tan llena de misericordia. Wow, mire, cuando usted estudia la vida de Moshe, un hombre justo, un sadic, un hombre de bendita memoria, un hombre donde el Eterno le dijo: Yo voy a hacer de ti una nueva nación y voy a destruir ese pueblo perverso. ¿Y qué hacía m o s h e tra vez tras vez? ¿Mm? ¿Qué hacía m o s h e vez tras vez? Ten misericordia de ellos. Y en nombre de tu justicia y de tu misericordia, porque es tu nombre el que está en medio. m o s h e nos muestra en cómo impartir una verdadera justicia. Intercediendo por la persona que es señalada. Mire, yo le voy a decir una cosa: quien estaba señalando al pueblo de Israel era el mismo eterno. Era el mismo eterno el que estaba señalando a Israel. Y m o s h e ¿qué es lo que hacía vez tras vez? Interceder y pedir misericordia. Así que cuando pase algo con tu hermano, ¿qué tiene que hacer usted? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Interceder y pedir misericordia. Porque a ese, esa es la base, la verdadera justicia. Qué fuerte cuando se hablan esas cosas, ¿verdad? El Eterno, para poder hacer el propósito en la vida de una persona, necesita poner de su justicia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque la justicia pone orden. Una sociedad ordenada es porque es una sociedad donde se imparte una justicia recta, correcta. Como debe ser. Y cuando hay un desorden en tu vida, tanto física como espiritualmente, el Eterno va a poner justicia en tu vida para ordenarla, para poder hacer el trabajo que Él quiere hacer contigo. Así que cuando suene el shofar de justicia sobre tu vida, a l e g r a t e Sión. Porque el Eterno quiere hacer algo grande contigo. Obviamente que muchas veces tenemos temor. ¿ah? Pero el Eterno quiere lo mejor para nosotros. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque nosotros somos coherederos en Yeshua HaMashiach. Él nos dice: si me, si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas a mi Padre, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, tú eres mi hermano. ¡Wow! Y entonces nosotros pasamos de ser siervos a ser hijos del Eterno. Y muchas veces la justicia que se imparte o que se quiere impartir es una justicia de siervo. Pero el Eterno, a través de Yeshua h a m a s h i a nos muestra que quiere darnos una justicia de misericordia, o sea, una justicia para hijos. ¡Wow! w q u e q u é tremendo! Somos muy rígidos y somos muy estrictos con nuestras vidas. A tal punto que decimos: Como, como he pecado, no me puedo acercar al eterno. ¿Mm? Y hacemos promesas para no volver a caer en el pecado. Y muchas veces esas promesas se incumplen nuevamente y caemos en el pecado. En una vida de reciclaje, donde cuando salimos del Shabbat, salimos poderosos y salimos así como que, bueno, cortando rabo y oreja. Y estoy fuerte en la t o r á Y llega el lunes y, bueno, ahí voy en la lucha. Y llega el martes y empezamos a f r a g u a el miércoles caemos, ¡pum! Y, y el jueves estamos medio zarataco. Y el viernes decimos, bueno, ya hoy empieza Shabbat. Ya voy a recargar la batería. ¿Ah? Pero el eterno, el eterno quiere que tú subas escalones, no que vivas una vida de reciclaje, donde constantemente estás cayendo en el mismo error, o estamos cayendo en el mismo error. Él quiere que avancemos, Él quiere que crezcamos. Y la pregunta más fácil. q u e podemos hacer? Que es cuando decimos Teshuvah, que es arrepentimiento, empezar a acercarnos al Eterno, es retornar al principio donde el Eterno nos hizo el llamado. Ustedes no se han dado cuenta que durante toda la vida de nuestro pueblo Israel, Siempre ha ido al lugar donde el Eterno le habló a Abraham, donde el Eterno le habló a Isaac y donde el Eterno le habló a Jacob. Mírense por un momento y recuerden esta misma fiesta el año pasado y cómo estaba usted espiritualmente. Y analice por un momento en qué posición está hoy espiritualmente. ¿He avanzado? ¿No he avanzado? ¿He crecido? ¿No he crecido? ¿Cómo miro a mi prójimo aún? Ese es el mejor termómetro que podemos tener. ¿En qué forma observamos y miramos a nuestro prójimo? Ese es el mejor termómetro. Porque la intimidad que tenemos con el Eterno, el amor que tenemos con el Eterno en nuestra vida diaria, en lo físico se va a reflejar con el prójimo. Y cuando nosotros reflejamos un amor por el prójimo, entonces podemos decir que el Eterno está con nosotros y que amamos al Eterno. De nada me sirve a mí decir que yo amo al eterno, pero no amo a mi prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo en lo físico, estoy demostrando que yo amo al eterno en lo espiritual. No hay otro camino. Es que no hay otro camino. Entonces, eso es una cosa que debemos tener claro. Hay una parte de la Parashá que, que es muy importante. Nos habla sobre los levitas y los que sirven en el templo. Nuestros líderes en las distintas comunidades. Personas que entregan su vida por el bien de la comunidad. Sirviendo al Eterno. Hablando con cada familia. Tratando a cada persona. Y eso no es un trabajo que, que es para todo el mundo. Si hay algo que yo admiro de mis padres, es porque, bueno, obviamente siempre he vivido con ellos. Y he podido ver cómo el Eterno los ha usado durante todos los años desde mi niñez. Y si. Hay una herencia que es la más grande que puedo tener de ellos: es perseverancia y amor a las familias. Y yo sé que muchos de los que están en Bellacó pueden sentir eso. Son virtudes diferentes. Que nosotros debemos tomar. Son virtudes que nosotros debemos heredar. Nos dice la Torah que cada persona debe honrar a los levitas. Porque hacen el trabajo de él eterno. Y honrar, cuando digo honrar, no solamente implica algo físico, implica oración, que es lo que estábamos hablando en un principio. Muchas veces pensamos que la justicia solamente es algo físico, pero también requiere algo espiritual. Y si hay algo que los líderes de cada comunidad necesitan, es la oración de la congregación y de la comunidad. Porque no es fácil. No es fácil. Y orar todos los días y bendecir a nuestros líderes es estar en el camino correcto de la justicia y la misericordia del Eterno. Nosotros, como familia, debemos aprender a. A impartir justicia en nuestros hogares. ¿Es correcto? ¿Es correcto?、Sí. Exactamente. Pero debemos tener una cobertura. Y esa cobertura son nuestros rabinos. Son nuestros líderes de cada comunidad. Y debemos orar, interceder. Por ellos y por sus familias. Porque si hay algo que ataca el enemigo, es justamente a la familia y a los hijos. Y para tocar el último punto, que lo leímos en Mateo, que es el Midrashim de los talentos. Nos dice que el reino de los cielos, dice, ¿no? Que el reino de los cielos es semejante a aquel que tenía unos siervos y a los cuales les encomendó unos talentos. Este tema lo hemos estado debatiendo con el grupo de hombres los Shabbat en la tarde. Y quiero compartirlos con toda la comunidad. El Eterno nos da regalos. Todo lo que tenemos es un regalo del Eterno. Todo lo que tenemos es un regalo del Eterno. Diga, todo lo que tengo es un regalo del Eterno. O sea que estamos en la época de la gracia. Son las cristianas, ¿no? Más de uno titubeó ahí. Pero sí, estamos bajo la gracia. Porque bajo la gracia hemos sido injertados en Israel y podemos tener todos los beneficios y todas las bendiciones que son para Israel también son para nosotros. Porque hemos sido injertados por i s Gracia en Israel a través de j e s h u a h a m á s h a Entonces, eso sí es un tiempo de gracia, ¿Mm? pero no es una gracia que es un carné del 007, ¿no? Que es licencia para matar. Bueno, como estamos en el tiempo de gracia, entonces yo puedo pecar todo lo que a mí me dé la gana, porque el Eterno me va a perdonar a través de Yeshua HaMashiach. No ¿Mm? dice esa enseñanza de Rashaul que si las ramas que son del olivo natural han sido quitadas, han sido sesgadas. Tú que has sido injertado dentro del olivo natural, si te jactas de eso, o c u a n t o más no vas a ser desgajado tú también? Entonces, cuando entramos por gracia, dígalo, por gracia, hemos sido injertados en Israel, no podemos convertirnos en unos Moiséses. No podemos pretender ser más judíos que nuestros hermanos judíos. ¿Ah? Y no podemos pretender ser jueces de nuestro prójimo. Sino tener misericordia. ¿Ah? Porque si yo no tengo misericordia, el Eterno no va a tener misericordia de mí también. Y eso es parte de la justicia del Eterno. Y entonces en este tiempo de gracia nos enseña este Midrashim que a un hombre le es entregado cinco talentos. ¿Es correcto? ¿Están conmigo? ¿Y a otro les le entregado? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Y a otro? Y mi pregunta: ¿pero todos no somos iguales delante del Eterno? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está ese concepto que muchos defienden que todos somos iguales ante los ojos del Eterno? ¿Mm? ¿Somos iguales o no somos iguales ante los ojos del Eterno? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí, somos iguales ante los ojos del Eterno. Pero hay algunos que le van a dar cinco talentos. Y a otro le van a dar dos talentos. Y a otro le van a dar un talento. Porque el Eterno, a diferencia de nosotros, conoce cada parte de nuestro ser. Y sabe lo que somos capaces de dar. Y por eso a algunos le da cinco talentos. A otros le da dos talentos. Y a otros le da un talento. Ok. Ok. Ahí dice que le da para que lo cuide. Es correcto. Entonces, cuando el Eterno me da un regalo, es porque es de Él. Mire, hay un principio en el judaísmo que debemos entender muchas veces con nuestra mente occidental. Que todo lo que tenemos es del Eterno. Todo lo que tenemos es del Eterno. Simplemente que Él no nos está dando temporalmente. Así es el reino de los cielos, semejante al que le da cinco talentos. ¿Se los regaló? Pregunto. ¿Se los dio temporalmente? Entonces, cuando el Eterno nos regala y nos da un hijo, representa esos talentos. Y usted tiene que ver qué hace con ese talento que el Eterno le dio. Los talentos tienen que trabajarse. Diga, los talentos tienen que trabajarse. Si el Eterno le ha dado hijos, ¿qué tiene que hacer usted? Trabajarlos. Porque usted puede decir que el Eterno le dio unos hijos y eso es un regalo del Eterno. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Los hijos son un regalo del Eterno. Ahora, tener buenos hijos es una recompensa de lo que tú has trabajado. Porque una cosa es que tú tengas una esposa y otra cosa es que tú tengas una buena esposa. Una cosa es que tú tengas hijos y otra cosa es que tú tengas. Buenos hijos. Cuando tú dices que tienes hijos, es porque es un regalo del Eterno. Pero cuando tú dices que tienes buenos hijos, es porque tú has trabajado y tienes una recompensa de lo que el Eterno te dio. Y ahí es que estás reproduciendo los talentos que el Eterno te está dando. Porque en el día del juicio, el Eterno te va a preguntar: ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Mm? ¿Y qué vas a decir? No, ese muchacho me salió, fue rebelde. Y yo no podía hacer nada con él. Lo trabajaste. ¿Mm? Porque trabajarlo no es fácil. Invertir tiempo muchas veces no es fácil. Pero, ¿de qué sirve tener un liderazgo si nuestros hijos se pierden? ¿Mm? No sirve de nada. Y nosotros debemos sembrar en nuestros hijos para que busquen al eterno desde su corazón. No obligarlos. No imponerse, sino siempre sembrarles de que busquen al Eterno desde lo más profundo de su corazón. Porque eso, cuando usted se desprenda, porque todos se tienen que desprender de sus hijos. Bueno, hay algunos que tienen a los muchachos hasta muy avanzada de edad porque no se quieren desprender de sus hijos. Porque no los preparan para ellos llevar su vida. Y para ellos. Puedan realmente esos talentos reproducirlos. Entonces, cuando yo tengo a mis hijos y no los dejo salir, estoy enterrando los talentos. ¿Y qué le pasa al que enterró los talentos? ¿Qué nos dice la Torah? ¿Mm? Porque cuando usted trabaja. Con su hijo, para prepararlo para que busque al eterno con toda su mente y con todo su corazón, porque eso es lo que le va a ayudar el resto de la vida. No es ni dinero, no es ni carro, ni casas, lo que realmente va a ayudar a tu hijo. Es ese amor por el Eterno. Y en los momentos de soledad. Y en los momentos de éxito. En los momentos en que esté pasando tribulaciones. El acercarse al Eterno es lo mejor que Él puede heredar de ti. Eso es reproducir los talentos que nos da el Eterno. Entonces podrás decir: Cuando tu hijo lo hayas o l t a d o Y no lo hayas enterrado porque aún está en tu casa. Porque tienes que prepararlo. Nuestros hijos tienen que ser preparados para formar una familia. Porque ese es el concepto del judaísmo. Para que puedas seguir la t o r á se reproduce a través de la familia. La t o r á nos enseña. Que enseñarás a tu hijo por el buen camino y hablarás de la Torah con él de día y de noche, al acostarte y al levantarte, y le enseñarás cada uno de los, de, los, de, de, los, de los estatutos que nos dice la Torah. De hecho, cuando nos habla de los reyes, dice que los reyes escribirán en los pergaminos la Torah y cada día meditarán en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que puedan andar rectos delante del Eterno. Porque tienen que ser preparados para llevar al pueblo de Israel. Y cuando usted prepara a su hijo, lo está preparando para la próxima generación que va a llevar la Torah. Eso es reproducir los talentos. Pero cuando yo no preparo a mi hijo para que tenga una familia, para que pueda desenvolverse en la vida solo, yo estoy enterrando ese talento. Y ese talento prácticamente no puede salir. ¿Por qué? Porque me estoy adueñando de un regalo que me dio el Eterno. ¿Por qué? Por temor. Mire lo que nos dice la Torah: del hombre que se le entregó un talento. Porque yo sé que tú eres imparcial, porque tú eres duro. Yo preferí enterrar el talento por miedo. Y por miedo muchas veces nos soltamos a nuestros hijos. No los preparamos para lo que se viene y lo que se le va a afrontar. Y entonces estamos enterrando ese talento. ¿Y qué le pasa al que entierra el talento? ¡Wow! Se le ha enviado al crujir de dientes, al seol. Siervo malo, le dice: Siervo malo, negligente. A veces decimos, ¿cómo voy a llevar la Torah?、Eh, hay tantas vidas perdiéndose. ¿Cómo yo voy a llevar la Torah? ¡Wow! El secreto está en lo que nos han dicho nuestro pueblo durante siglos, durante generación tras generación. La forma de mostrar la Torah es a través de tus hijos, para que tus hijos después tengan hijos y así lleven la Torah de generación en generación. Calor, hay calor aquí. Que tenemos muchas visitas, y es una alegría para nosotros recibirla. Que el Eterno bendiga a cada comunidad que nos está visitando en el lugar donde estén. Nuestras comunidades son esos talentos que el Eterno nos ha dado. ¿Cuántos están trabajando en esos talentos en sus comunidades? ¿Sabe qué alegría le da al rabino, mi padre? Que yo pueda estar hoy aquí. Y todos muchas veces tenemos que pasar desiertos. Tenemos que pasar camino infructuoso. Pero cuando tú has sido llamado, no puedes hacer como Jonás. Porque cuando tú tienes un llamado, el Eterno te va a buscar hasta dentro de un pez. Cuando tú tienes un llamado, así vayas en línea contraria. El Eterno va a usar una burra, te va a hablar. Uno prefiere mil veces la vara y el callado del Eterno que los palos del enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo hace con misericordia. Y Él nos levanta. Y Él nos toma. Y muchos de los que están hoy aquí, que tienen hijos, que han sembrado, que han trabajado sus talentos y no ven resultados, yo soy prueba de lo que creemos. Un día sembraron mis padres, estoy aquí. Solamente que cada persona pasa un tiempo de proceso. Porque una cosa es lo que tú siembres en tu hijo, en ese talento, pero cada día tienes que pedirle al Eterno que tu hijo tenga un encuentro personal con Él. Pase lo que tenga que pasar, tú no lo vas a proteger del desierto. Él tiene que atravesar su desierto. Todos tenemos que atravesar nuestro desierto. Yeshua HaMashiach estuvo en el desierto. Y si lo hizo m a g i a ¿por qué vamos a tratar de evitar que nuestros hijos pasen ese desierto? Debemos d e p r e p a r a r l o s con la t o r á para cuando afronten ese desierto. Porque en los momentos más tristes, en los momentos más oscuros, se van a acordar de cada enseñanza que le daba su padre de la t o r á Eso es reproducir los talentos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Para vivir una vida judía, para vivir el judaísmo, tú tienes que amar a Israel. Tú tienes que amar la forma de vivir de Israel. Porque nunca vas a poder amar a al Eterno si no amas a Israel. Cuando el, dice la palabra que cuando el Eterno dice que yo lo saco de mi s r a e l Para que ustedes sean mi pueblo y Dios pueda ser su Elohim. Ese es el secreto que se está despertando en los cuatro confines de la tierra. Ese sofá profético que está llamando a las raíces hebreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos amar a Israel para poder amar al Eterno. Porque ese es el camino. No hay otro camino. Para poder llegar al Eterno tiene que ser a través de la Torah. Tiene que ser a través de un judío. Y ese judío es Yeshua Hamashiach. Diez hombres tomarán los zitzit de uno. Diez representan naciones. Y esas todas las naciones se asirán de donde? De la Torah de aquel, el judío. ¿Quién? Yeshua Hamashiach, la Torah viva. No hay otro camino. No hay otro camino. Y no podemos, cuando decimos que yo amo a Israel, y yo empiezo a vivir una vida judía que es día a día. No es que usted llegó y ahora soy judío y pasa un switch. No. Hable con uno de nuestros hermanos mayores. ¿Tú quieres ser judío? ¿Estás loco? ¿Ah? ¿Ah? Siempre hemos sido perseguidos. Siempre hemos sido vituperados. Señalados. Y tú quieres ser judío. Wow, es que el Eterno lo vale. El amor por el Eterno lo vale. Ser judío es día a día. Es trabajar de ese regalo que nos da el Eterno para poder ser recompensado. Y nosotros no podemos perder nuestro norte. Nosotros no podemos olvidar cuando amamos a Israel, cuando amamos las costumbres, cuando amamos las enseñanzas de nuestros sabios de bendita memoria. Que entramos por gracia a través de Yeshua h a m a s h i a c h No podemos olvidarnos de eso. Nos lo dice Rafsaúl. Oye, fue a través de Yeshua h a m a s h i a c h que tú entraste, que fuiste injertado al olivo natural. Y ahora, ¿cómo pretendes negarlo? ¿O cómo pretendes hacerlo a un lado? ¿Mm? Entonces nos convertimos. Como nuestro pueblo, que aún viendo los milagros del Eterno, dudaban de Él y muchas veces los negaban levantando altares. Si hay algo que nos enseña la p a r a s h a de hoy, es todo lo que no debía hacer el pueblo de Israel y que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Los talentos no debemos descuidarlos. Para culminar, me gusta la forma en que señala en cómo debemos ir a la guerra. Cada día tenemos una batalla. Pero ¿saben cuál es la alegría? Que la Torah nos dice que el Eterno está con nosotros y nos ha dado la victoria. ¿Es así o no es así? Amén. Pero hay que trabajar. Porque cuando el Eterno les dice, yo les he dado la tierra prometida, y la tierra prometida está llena de pueblos idólatras, yo te doy la victoria para que la conquistes, pero tú tienes que ir a batallar. Entonces cada día yo tengo que batallar, ¿Ah? tengo que pelear. Buena pelea. ¿Ah? Cada día para poder avanzar. ¿Mm? ¿En el judaísmo es así? Claro, por supuesto. Cada día luchamos para poder cumplir las mismas del Eterno. Porque si un día hicimos 10 y fallamos en 2, al otro día tratamos de no fallar en esas 2. Pero son bastantes. Y ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos. Para todos los que tienen tiempo dentro de las raíces hebreas y han estado celebrando las fiestas del Eterno, saben que cada año crecen más en la fiesta del Eterno. Profundizan más en la fiesta del Eterno. Saben que cada año, a pesar de que se lee la misma para allá, Tienes un entendimiento mucho más profundo. Y por eso, q u en e la tradición, se acostumbra a los que les gusta indagar o tratar de estudiar Kabbalah que tienen que tener por lo menos 30 a 40 años de estudio de la Torah. 40 años. ¿Mm? Pero primero quieren estudiar Kabbalah antes que estudiar Torah. Y no es así. Tienes que estar cada día escudriñando la Torah. Mire, cuando usted termina una semana, ya la, la próxima semana empieza otra para allá. Así que no se puede quedar en el aparato. Y va profundizando, y va profundizando, y va profundizando. ¿Qué quiere decir eso? Ya para culminar: el que va adelante de la guerra es el sacerdote. ¿Mm? Y usted, para empezar una guerra en la batalla diaria, tiene que llevar el sacerdote adelante. Y ese sacerdote que va adelante son sus oraciones antes de empezar la batalla, antes de comenzar el día. Cuando usted hace el Modéaní, cuando usted hace el Shaharí, usted está poniendo al sacerdote adelante para poder enfrentar la batalla. Si ¿Sí、están conmigo, ¿por qué? Porque el Eterno te ha dado unos talentos que están dentro de ti y no puedes enterrarlos. Tienes que reproducir esos talentos. Debemos reproducir los talentos que hay en cada uno de nosotros. Cuando llevamos y vamos. A la guerra debemos hacer tefilá diario. Yo los invito a que en este tiempo de este mes de Lul, estos 40 días de Teshuvah, estos 40 días de Anunciación, estos 40 días de toque de shofar, nos estemos preparando para acercarnos al Eterno. Para entrar en una de las fiestas más hermosas, que es la fiesta de s u k k o t donde cohabitaremos con el Eterno y dependemos de Él. Y recordamos lo que nuestro pueblo vivió durante 40 años: de depender de la gracia del Eterno. Debemos estar alegres. Debemos estar alegres. Debemos estar alegres. Con regocijo, el pueblo del Eterno se prepara para sus fiestas. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Wow, mire, se lo planteo así r a p i d i t o Doce tribus esparcidas por toda la tierra de Israel, y cada tribu tiene sus problemas. Y a veces había problemas entre tribus. ¿Mm? Y cada uno tenía sus problemas. Cada uno tenía sus caminos, su forma de designar las cosas. Pero cuando llegaban las fiestas del Eterno, son un Ejad con el Eterno. Y entonces ese shma que nosotros decimos diariamente, en lo físico se hacen e las fiestas del Eterno, donde todos somos uno con Él. e s o s son las fiestas del Eterno. Ser uno con Él y regocijarnos, alegrarnos, porque todo su pueblo está reunido con Él para celebrar su fiesta. Y debemos llenarnos de alegría y de regocijo. Amén. Preparemos nuestros corazones para exaltar y adorar al Eterno. Abinu Malkeinu, gracias por este hermoso Shabbat. Gracias por estar para allá. Gracias por permitirnos llegar Llenos de salud, llenos de alegría en estas fechas, preparándonos para las fiestas de Sukkot. Gracias, eterno, por todo lo que tenemos. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu justicia. Levántate, levántate en medio de tu pueblo. Gracias, eterno. Gracias porque tu plan es maravilloso. Porque muchas veces no lo entendemos. Pero tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias porque todo lo que tenemos es tuyo. Y porque tú lo bendices. Gracias porque de todas las cosas que nos das, nosotros damos una porción para ti. Para que tú las a n t i f i q u e s r a s h e m Entregamos nuestro corazón para que tú puedas santificarnos completamente. Derramamos nuestro corazón delante de ti, Padre. Reconociendo que tú eres el único soberano, el dueño y rey de nuestras vidas. Gracias por escogernos. Gracias porque estamos hoy aquí. Pudiésemos estar en cualquier lugar, pero hoy estamos aquí, recibiendo de tu palabra y de tu presencia, Padre. Toca los corazones, toca los corazones, Padre, y r e s t á u r a n o s Restaura nuestras vidas, sana nuestro corazón, sana nuestra tierra, Padre. Solo tú tienes el control de todo, Padre. No confiamos en Hombre. Nuestra confianza está en Ti, el Creador de los cielos y la tierra, el dueño de todo, Padre. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por darnos a Yeshua, m a s í a sin el cual no pudiésemos dirigirnos a Ti. Gracias por el talí d Gracias por el talí de su justicia y de su misericordia. Porque solamente a través de ese talí, que es su sangre, tú nos puedes ver, tú nos puedes tocar, para poder ser dignos delante de ti, Padre. Que podamos amarte, que podamos honrarte en todo momento. Ordena nuestras vidas, toca nuestros corazones. Estamos dispuestos para ti. Gracias, Eterno. En Yeshua Jamashiach oramos. Amén y Amén. Un Shabbat Shalom para todos.